10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 Por Radio Tinku, 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. 14 de febrero de 1990, cuando la sonda espacial Voyager 1 dejó Neptuno y se dispuso a salir del Sistema Solar, giró eh, para tomar la última foto de la Tierra. Eh, y esa foto esa foto en realidad tiene un, un antecedente interesante, que es que Carl Sagan, que tenía mucho contacto con la NASA, eh, pudo llamar y pedirle al señor que dirige la NASA... O que, que dirige el Voyager el coche ¿qué te parece si das vuelta a la cámara? o sea, la, la sonda se alejaba no pasó Neptuno, se alejaba de la Tierra se estaba yendo y el loco le dijo, che, hola, soy Carsagan ¿por qué no girás un toque la lente y nos sacás una foto hacia atrás? hacia la Tierra eh, esa foto se terminó bautizando como un punto azul pálido Y es una fotografía de la Tierra tomada por la sonda espacial Voyager, como ya dijimos, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. La imagen muestra la Tierra como una mota o un punto azul casi imperceptible debido al fulgor del Sol. La foto que fue tomada el 14 de febrero de 1990, junto al resto el resto de las imágenes del mosaico fotográfico denominado Retrato de Familia, que incluye otros planetas del Sistema Solar. Eh, Carl Sagan tituló una de sus obras, Un punto azul pálido, inspirándose en esta fotografía. Eh, y en el prólogo escribió este texto que me parece que es muy interesante y es un texto a tener en cuenta eh, casi todos los días de la vida. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amás todos los que conoces, todo lo que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador. Cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. <coughs> Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo es desafiada por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lado para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esa imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Así empezamos un día. Eh, de Gatincu, en un día, un programa ideológico por FM Tincu 107.9, Miraclavero, la radio sin patrón. Buenas noches, Gonzalo Javier Meidana. Buenas noches, Ariel Yametti. ¿Y tenemos un ausente con aviso? ¿Tenemos un ausente con aviso? Vamos, yo, yo ¿cuándo llamo, me toca a mí? Eh, eh, ¿Sabés cómo me siento en este preciso instante? Como la llama que llama... La llama que llama. La llama que llama cuando llama y dice... ¡Mamá! mira hasta dónde llegué! Estoy sentado en el asiento de Verónica González No tenía Ollarsun". que haber dicho eso, porque está escuchando. Hola, Verónica Ollarsun González. Antes te al revés. Buenas noches. Bueno, tenemos... Vos decís que se va a sentar del otro lado. Ya perdió ya está, el asiento. Listo, ya está. Listo. Ya fue. ¿A dónde se fue? A Sevilla. Claro. Perdió su silla. <risa> bueno, ya me tocó y, y hice un perdón. ver si estás escuchando hice un intento de de editorial no escrita por mí mismo, escrita por Carl Sagan. Casi bueno, nada. Había que sostener, claro. había que sostener acá las banderas y la Tacuara en pie. Así que bueno, estamos, saludamos antes de olvidarnos a las radios amigas que nos retransmiten FM Sierras Come Chingones, desde San Pedro por el 107.9. Eh, FM El Grito 88.5 desde Los Hornillos Bien, y voy a hacer comillas y comillas Los Hornillos y FM Tinku 107.9 Clavero que es donde estamos, ya dije, la radio sin patrón estamos acá en la ciudad de Mina y ¿Por si qué no, doble comillas Los Hornillos? Porque hoy tenemos por muchos hornillenses en vivo eh, por teléfono y en el piso porque vamos a estar eh entrevistando a casi la mitad de los candidatos que tiene si sí, necesitábamos 3 horas más. Sí, necesitábamos muchas horas más, vamos a estar con Carolina de Juntos por el Cambio. Carolina Caballero, sí. Carolina Caballero, sí. Yo la presenté como Carolina porque es como está en los afiches, ¿no? Es como, yeah. Carolina, está bien, está bueno. Eh, vamos a estar hablando también con Samuel Reviglio de Creo por Córdoba. Eh, y después vamos a tener en el piso, eh, un poquito más tarde, a Diego Cherchik eh el candidato de Unión Vecinal de, Unión, de Los Hornillos. Unión Vecinal de Los Hornillos, así que bueno, va a haber mucho mucho hornillense dando vuelta y vamos a estar hablando mucho de la ciudad de Los Hornillos de la de la localidad de Los Hornillos. Si no los escuchan por el 107.9, nos pueden escuchar por radiotinku.blogspot.com. Y copense, sean generosos. Si escuchan que algo pasa, que se baja, que se la música está muy alto que no se escucha bien, que se retrasa algo... No digan nada. Tírenos un mensaje. <risa> claro, no, no, no manden un audio. Eh, mándenos un, un mensajito privado. Eh, si, así, la, si la voz de Vero se, ve, se escucha muy grave. Claro. Eh, así nos enteramos y lo podemos corregir y podemos ir mejorando día a día. Eh, esta tarea que estamos realizando eh, me, me llegó el primer mensaje Los estoy escuchando De Vero bien Muy bien chicos Gracias Vero Bueno, no, se pueden comunicar eh, Hoy como no está Vero Y muchos de los mensajes suelen llegar al teléfono de ella Les voy a pasar eh, 11 62 800 100 Es mi número 11 si quiere mandar un mensaje, me, ma me escriben ahí, 11-62-800-100 o al 3544 64 38 27 Este último ni lo voy a repetir porque está lejos de mi alcance, así que probablemente no lo revisemos tanto. <risa> bueno, qué sinceridad. <risa> y si no, el número de Gonza, que no me lo acuerdo, Gonza de memoria. 56-00-56. Eh, Perfecto. Está, está dificilísimo. Los que lo dicen así es porque saben que en la onda 3544. 3544. Perfecto. Y vamos a tener columnas. Vamos a tener columnas. Sí. Eh, las queré presentar. Sí. Vamos a tener la columna de Paula Graciela Acuña con Mujeres y Economía. Pucha, que no sé si se se escucha mal algo, pero bueno. Mujeres y Economía en perspectiva feminista. Y la Ale, la Ale Rabinavi también con historias con identidad, así que eh, bueno. no vamos a tener tiempo. Bien, bien cargadito. Sí, sí, sí. vamos a terminar la una No, no, Gonzalo, por favor, que tengo que volver a casa. <ríe> y aparte ¿ha, ha pasado de todo o no en la semana. Divisiones, uniones, juntadas, In, intentos de uniones <ríe> que, que producen desuniones. Sí, sí, a ver, no sé, yo lo, a ver repasémoslas juntos, las que ta porque yo las et, vengo así medio changleteando con las noticias. A ver, eh, Schiaretti, el gran pase. El gran pase. El gran pase. Es como el, el Messi del PSG al Barcelona. Claro, sí, sí. Hay quienes creen que está transparentando, no se está pasando. Claro, claro, claro. Como... Sí, sí está y, bien. y hay gente del Pro que no le gusta tanto la transparencia, me parece, que dicen, ah... <risa> No, lo más loco que va, mira si se, se termina pasando esquiare y digamos es el líder de el esquetismo es como el líder de este este pseudo invento córdoba que es el Pj cordobés que es como un Pj distinto Sí, federal federal otro tipo otro tipo de paladar eh, va a tener dos figuras muy importantes el, si, si termina pasando esquiretí si terminan acordando, <risa> políticas, lineamientos, dos de los más grandes candidatos del PRO van a ser peronistas o de base peronista. Sí, yo creo que le están robando el partido. <risa> Se lo están infiltrando. Jugada, ¿sí? Se lo están infiltrando a poquito. Bueno, convengamos que el origen de Patricia Burrich... Montonero. Montoneros. Montoneros una agrupación guerrillera de origen peronista, también peronístico, hoy claramente muy lejana de, de percibirse peronista, la Patito Urrich, pero bueno. Juez. Juez. Peronista. Juez peronista, mm. Schiaretti, peronista y no solamente peronista, sino el, la cabeza de un peronismo distinto. Y bueno, a nivel nacional, Pichetto. Pichetto, bueno. Pichetto que a mí... Es son más peronistas que radicales ahí adentro, me parece. ¿verdad? Vos estás... No, no, abra, no abramos esta puerta, pero decir que el peronismo en realidad inventó al pro y se metió, y se cambió, se pintó la revera distinta. Claro, y dice, cambiemos. Cambiemos. Nunca entiendo, cambiemos. Bueno, cambiemos pro... Sí, sí entiendo, la verdad. Estoy mintiendo. Cambiemos el pro. Cambie, cambiemos y el pro son Juntos por Córdoba. Claro, claro, juntos juntos unidos y revolcados. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras noticias hubo que recuerde, Gonzalo? Eh, bueno, eh, hay una interna feroz también dentro de, de de Frente de Todos, o sea, de que va aguado, de que hay muchos postulantes, está Graboy, Estación y eh, masa que quiere un candidato solo. Sí. Que sea elegido un candidato solo y lista única. No que vaya una interna. Y lo... se juntaron los gobernadores peronistas que no son federales. Y también apoyaron la idea de Massa. Eh, de un solo candidato. Una lista única. Bien. Pero ahí se medio que se va a romper todo, me parece. Sí, sí ¿no? Complicado. Sí, sí. A Massa le gustó la del superministro, ¿no? Porque está como ministro con todos los poderes y candidato con toda la Sí, si el único no tiene quilombo de mi ley. No, bueno, <risa> fíjate. Sí, sí, tiene algunos quilombos poner, pero bueno, en la intimidad cuando va a terapia, pero Claro. Sí, a nivel No, viene bien. Mi ley Viene parejito. Es como un chiste que salió mal y quedó ahí. Y quedó así. Vamos a terminar donando, vendiendo órganos. Sí. Pero el otro día, el lunes, charlábamos con... Ah, le mandamos saludos y no nos mandamos saludos a, a distinto nivel por el día del periodista. Sí. nosotros mismos, porque de alguna manera, No, igual han llegado unos cuantos mensajes. No somos periodistas, ni mucho menos, pero bueno, más o menos hacemos hacemos claro, lo que podemos bueno. con lo que tenemos. En realidad le damos el micrófono y que hable Claro. Pero bueno, así a, a, a los que yo por lo menos considero periodistas o consideramos periodistas dentro de este ámbito, a Santiago... ...a Charly, Díaz Gómez... ...y bueno... ...somos todos periodistas... ...ya está... ...periodista para todos ...periodista para todos ...pero bueno... ...una tarea muy digna y... ...y muy sacrificada... ...muy sacrificada... ...eh... ...¿qué estaba por decir? ...me perdí... ...me acordé lo del periodismo... ...¿Mi traigo. ley? ...¿por qué relacioné al periodismo con mi ley? ...ah... ...no sé... ...bueno... ...porque creo que el periodismo... ...de alguna manera... ...o los medios... ...los grandes medios y eh, transformaron inventaron este monstruo mm. este monstruo que yo me quedé pensando y empecé a elaborar una teoría que la charlamos el otro día con santiago de con me eh, enganchero de periodista que creo que mi es un gran gran invento del peronismo del peronismo periodismo. No, pe ahora, ahora Antes dije periodismo, ahora <risa> digo peronismo. Mira, y me la juego toda. Así como que me llamo Santiago Vasconcelos. Me la juego toda y digo eh, mi ley es un gran invento del peronismo. No sé si lo inventó, no sé si lo, lo formuló. No creo que... No lo formuló, pero lo dejó correr. Lo pero cebó. Dejó, lo cebó, lo dejó correr. Los medios hegemónicos, amigos de, de, de la derecha menos rancia para llamarlo <risa> de alguna manera dijeron no mira pu pu pu foña mo loco creció creció creció sin flo sin flo sin flo lo el mismo peronismo pegándolo despacito y suavemente sin hundirlo porque si le lo, lo le podía haber tirado a matar desde un principio porque bastante endeble sus posturas lo inflaron lo inflaron, lo inflaron y ahora junto por el cambio no sabe cómo carajo hacer Para que no le roben votos por derecha Cuando dijeron, Che yo soy el más derechoso Ah no, vino no. uno y me roba voto por derecha Entonces Ahora nadie sabe qué hacer con el monstruo sí. Millet Y capaz que están jugando a ver quién es más de derecha Claro Si sí. Patricia, Pato claro. Claro. O este, Porque Millet Le tengo mucho más miedo a Pato ¿Vos Aunque, ¿a le teníamos? Sí, mucho más miedo a Pato Porque pensás que llegue Porque pienso, porque pienso que es, es mucho más consciente de lo que dice. Lo, dice, sí. El otro es un inconsciente que dice lo que le sale y ya. Claro. Pero, no tiene Pero ¿y si llega un inconsciente? Es insostenible ese inconsciente. Con lo, nada. -todos sus, todas sus su, sus propuestas son endebles. En, en, en, no pasan. No pueden pasar. ¿Cómo? ¿No se pueden casar padres de hijos? No, vender órganos tampoco la dolarización casi, o sea desde sus propias alas le pegan como que es que como que no, no está bien lo que plantea eh, es muy inestable es muy inestable y no creo que tenga las garras tan metida en el poder real como si las tiene Patricio mm. digo, Milley puede ser muy facho y todo bien pero yo no creo que golpee la puerta de la embajada yankee y diga, hello soy Javier Milley lo Yankee le den decir tomate la payaso Patricia no se sé, hace se hace solo me acuerdo Bolsonaro Bolsonaro también que no llegó a ser un payaso tan payaso como este pero ganó mal sí boludo. sí sí pero pero el, a, lo, a lo que voy digo el, el laburo político previo de Bolsonaro sus contactos con el ejército sus contactos con los sectores más reaccionarios de la iglesia creo creo que Milen no los tiene realmente mm. los pretende pero el poder real el poder eh, fáctico facho y fáctico está más aliado al pro que a Milen bueno me parece y vos a que la primera entrevista la vamos a tener con Carolina Caballero que es junto de, por el cambio eh, en los hornillos Sí, algunas preguntas le podremos hacer. Le podremos hacer. ¿Vamos a una música? Vamos a una musiquita. Si Podemos llamarla. Si me pongo la voz. Dale. acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. La ametralladora está llena de magia Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensás que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando porque el Los días y otros no estoy sobreviviendo sin un ras curioso por la caridad de quien me detesta y tu cabeza está llena de ratas de compras de las acciones de esta falsa y el tiempo no para yo veo al futuro repetir el pasado ve un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto las noches de frío es mejor ni nacer las de calor se escoge matar o morir y así nos hacemos sin patrón, y vamos en este momento, mientras esperamos conectar con los candidatos de los hornillos, a escuchar la columna de Ale Rabinovich, Historias con Identidad, y en cuanto Gonzalo le dé play, lo estarán escuchando en sus orejitas. Play. Play. Historias con Identidad, el origen de Karol Inturias. ¡Qué lindo teatro! ¿Puede ser que haya un problemita con las luces? ¿No me ven así como morocha? Es raro. Bueno, sí, soy negra. Ahora hay un nuevo concepto. Yo soy descendiente de pueblos originarios. Y como descendiente de pueblos originarios, no estoy de acuerdo con festejar el descubrimiento de América. Nosotros ya estábamos acá. Bueno, el feriado que lo dejen, porque a los originarios nos gusta dormir hasta tarde. Ahora se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Muy bien, pero queda un poco de discriminación, ¿no? En la tele, por ejemplo, no hay muchos morochos. Salvo en policías en acción, ahí les rompemos el ocote a todos. Yo, como descendiente de pueblos, Bueno, díganme negra porque es más corto. Como negra de Argentina estoy orgullosa porque tenemos a la negra Bernasi, al negro Dolina. Tuvimos a la negra Sosa, el negro Olmedo, el negro Fontana Rosa, el negrito Fontoba. Ellos se fueron, pero dejaron una obra genial. Es que los negros nos podemos ir, pero antes tenemos que dejar el trabajo hecho. No, si yo antes no me reía de todo esto como ahora. Cuando era chica me sentía diferente a mis compañeros. Me veía más morocha con el guardapolvo blanco. En la secundaria fui un colegio privado con uniforme. La camisa era blanca. No, pues si por eso no seguí medicina. En la escuela, para el día de la primavera, me eligieron Miss Bulling. Ahora de grande, si me discriminaron, lo siento mucho. Que me disculpen, pero ni me di cuenta. Estaba en la mía, mirando para adelante. Una compañera de laburo me dijo, sí, pero ¿qué pasa si te gusta un chico que discrimina? Mm, me deja de gustar porque es un tarado y vos sos bastante tarada también. Bueno, Esto último lo pensé, pero no se lo dije. Yo soy un poco así. Si alguien me dice algo que no me gusta, me callo. Junto, junto, junto, junto, como una cartonera del resentimiento. Es que yo soy hija de bolivianos y somos muy introvertidos. ¿Te parece que con lo que nos pasó después de 1492 vamos a tener ganas de salir a conocer gente nueva? Yo fui a Bolivia. Es un país muy hermoso. Tal vez le llamaría la atención. No vi ni una sola verdulería. Como saben, Bolivia perdió la salida al mar. Pero mantiene el cuerpo de Marina porque tiene la esperanza de recuperarlo. Total, al militar no le molesta estar al pedo. ¿Saben? Mi mayor orgullo es que es el único país del mundo donde McDonald's no tuvo éxito. Y sí, ya nos comimos el chamullo de oro por baratijas, no nos van a comprar esas hamburguesas pedorras y caras. Miren, si vamos a los orígenes, mis antepasados serían los incas. No, eran un pueblo muy avanzado, hacían trepanaciones de cráneo. Después... Después vino el Renacimiento. ay ah, sí, en Europa. Se desarrollaron las artes, las ciencias. ¿Pero gracias a qué? Gracias al oro y la plata que se llevaron de Latinoamérica. ¿Vos sabés quién lo sponsoreó a Leonardo da Vinci? Nosotros, papá. Ya sé. Me fui muy atrás. Pero está bueno, ¿no? Porque para poder decir... Yo sé quién soy. Tenés que saber de dónde venís. El origen de Carol Inturias, teatro por la identidad. Si tenés dudas sobre tu identidad, consulta con las abuelas de Plaza de Mayo. Te estamos esperando. El chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Vi la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana Quizás bajará, se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. El se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. La noche China, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi ves pedacito de río, ¿hasta donde bajarás? Mi ves pedacito de río, lloro porque el chino ríe sin mí Bríe la noche y China los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará ida la luna mi niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi rey pedacito de río hasta donde bajaré mi pedacito de río volvimos al aire en un día programa idiota eh, le vamos a mandar saludo acá me están preguntando eh, donde se puede escuchar si no es en por radio y voy a hacer así eh, lo voy a mandar en un audio directamente esto está saliendo a vivo y de paso respondo un mensaje radiotinku.blogspot.com o si no, sintonizas la radio en 107.9 eh, desde Mina Clavero y de paso saludamos a las radios amigas FM sierras Sierra Come chingones 107.9 desde San Pedro y el grito 88.5 desde Los Hornillos eh, ahora vamos a ir a escuchar un audio ah, antes del, del audio que va a presentar Gonza Eh, saludos a Ernesto Que nos mandó un mensaje que dice Si es por honestidad Ustedes son más periodistas que muchos con títulos Feliz día y buen programa Bueno, saludo para Ernesto saludo para Ernesto Que también vamos a tener que hablar con Ernesto, ahí. Hablar sí, con Ernesto. Sí. Sí, sí. Pero bueno eh, Tenemos un audio De Las expresas políticas Mapuche Que han quedado en libertad Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Coguán Eh, que fue cuando recibieron la noticia, ¿no? Ellos tenían prisión domiciliaria eh, y bueno, recibieron la noticia y bueno, hicieron este, este video y este mensaje para todos. ¿Lo escuchamos? Dale. Marí, Marí, ¿cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video que con agua hoy está eh mae mae con pulamuela nai eh compán bueno filao ahí el encololanael eh ahora libres eh provincia rosa fienta inche este bueno desde acá de desde la libertad recientemente confirmada eh le damos este mensaje que se haga llegar a todo el Puelmapu a todo el Puelmapu eh, eh, estamos muy agradecidos con nuestra gente eh, muy agradecidos de todo los territorio que estuvieron activando todos estos días todos estos meses de impunidad y, y esto es justicia y, y la hacemos y la hemos hecho nosotros dicioneras políticas del estado, ¿no? así que sumar el agradecimiento a todo los territorio, Compulamien, a la sociedad civil que nos acompañó, a la gente que nos defendió, gente de abogados, de alumnal, al Hay mucha gente que tenemos que agradecer, grupos que han venido desde otros lados, eh, que han solidarizado con nuestra lucha y han entendido el porqué de, de nuestro encarcelamiento también, ¿no? Nos han acompañado, nos han dado fuerza de distintos lugares, así que queremos compartir este momento. Estamos contentas, pero también no va a ser eh, completa, ya que seguimos aquí en esta guardia hasta que pisemos el territorio donde estemos acá, será completa nuestra libertad. Así que compartir este momento de alegría con ustedes, agradecer infinitamente a todos los que nos apoyaron y nos acompañaron todo este tiempo. Y bueno, ahora queda todavía un, un camino a seguir. La lucha continúa, porque no somos nosotros los que iniciamos esta lucha, sino que la heredamos a nuestro antepasado. Nos tocó atravesar esto como mujeres mapuches, como madres, junto a nuestros bichiquichés, este encarcelamiento y toda la violencia que el Estado ejerció sobre nosotros. Pero hoy día, gracias a la organización, Gracias a la lucha y la resistencia, estamos logrando esta libertad. Así que, feita sí, en este mundo para Apulco. Sí, María Pulonco, Pumachi, Pula Huenelu, La Huen Tuchefe, Fachi Pulo Mapumeo, da Monele, en Unta Impuche, eh, Fachanto mai, Fachi Punt mai, Iñe, eh, mai, feimo... Ma'anyon pi'an mai, ma'anyon pi'an mai, com'inxin, eh, betiana xe'le'en colguant-nagüèl p'ingén t'anxé, ma'chinen, fei t'anyi ui, eh, las que l'uïn colma, p'ingén t'anyi los, reu l'asquen, coser, reu l'asquen, p'ingén, fei, n'en fachanto, e Rafaela welgem tin e foi pei wecha peem rekatuli ina i tain wechan tain wechan meu inanto tain i felen meu tain mia wel meu femo lein facanto kinem we sumun kinem comem un acui Bueno, eh, agradecerles principalmente con Puché, con Pulangén, eh, a toda la sociedad, a toda la gente, a toda la gente mapuche que nos acompaña. Hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como pueblo, hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como los, eh, después de tanto huaychan, tanta resistencia, tenemos por fin esta libertad. Ojalá eh, volver a nuestro territorio y la lucha continuará. Petunta Inkalen Tai Eh, ojalá que siga la lucha que se siga levantando nuestra gente que todas las comunidades los territorios sigan dino como nosotros que resistimos esta presión ocho meses de, de presión eh políticas resistimos junta nuestro piquete que También luchamos, también defendimos nuestro territorio, vivimos nuestro cuerpo y gracias hoy al acompañamiento de tantas comunidades, tanto Lofche, tanto Lofco, Piyanguye, tanto Aguantuchempe, distintas autoridades de nuestro territorio, de este buen Mapu y también del cual Mapu entero, del Grupo Mapu. Hoy eh, hemos, bueno, dado un paso más en nuestra lucha por nuestro cuivique Cheyem que dejaron... Su vida, en la lucha en la resistencia en nuestro territorio eh Calfu por mapuche ngelka pe lenmel así que con mucho newen eh, dándole un saludo grande alegre igual con el con Carolina Caballero de Juntos por el Cambio pero la vamos a tener después más sí. tarde, parece que hay algo que arreglar en los hornillos, por lo menos la señal por lo menos por lo menos eh, una de las cosas que tiene el hacer radio es eh, darse el gusto y pasar la música que por lo general no pasan en otras radios eh, y justo esto viene al dedo como anillo al dedo Y la noticia dice... Y después van a entender por qué dije lo de... Lo del dedo. Lo, lo del dedo. ¿Orcas vengadoras aprenden a voltear barcos? A principio de mes un grupo de orcas derribó un velero en Cádiz. En la península ibérica de España. Pero no es el primer caso de este tipo. Eh, aclaración. Esto es como para cortar un poco como venimos, ¿no? O sea, venimos todo así tremendo. Vamos a poner una un tinte. Sí. En los últimos tres años, una población de orcas de la región ha acaparado la atención de los navegantes y ha provocado su angustia al atacar e incluso hundir embarcaciones en la zona. Según informan en National Geographic, la mayoría de los incidentes son notablemente consistentes y generalmente implican a un pequeño grupo de ballenas que atacan los timones de pequeños veleros antes de separarse y alejarse nadando. Hace, no ¿Es como los bichitos eso que iban a, a Buenos Aires? Ay, ¿cómo se llamaban? <risa> seguí nomás ahí. De... Que los bichitos que... <risa> Los porteños cuando vuelven de vacaciones. No, no, no ya lo estoy bubleando. <risa> Las orcas tienen complejas habilidades comunicativas y sociales, como también otros seres humanos. Eh, digo, como los otros um, bichos. Lo que lleva a algunos expertos a pensar que podrían planear los ataques a los barcos. Y el denominador común en docenas de incidentes parece ser una hembra madura llamada Gladys. hoy oh, la canción también podría haber sido de la bomba tucumana. Me a claro. dar cuenta, pero bueno, no va a ser. Según un artículo publicado recientemente en la revista Marín Mamal Ciense, incomprobable que exista esta revista, la vamos a buscar, en los ataques participaron nueve ballenas en dos grupos, un trío, a veces un cuarteto de juveniles, y un grupo de edad mixta liderado por... Casate esta, hashtag White Gladys, como Blanca Gladys, o sea, debe tener seguidores. Dado que Gladys era la única hembra madura implicada, los autores del artículo especularon con la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente con un barco y hubiera adoptado un comportamiento retributivo, que fue copiado por las ballenas más jóvenes. Cuando empezó a ocurrir pensé que tal vez una hembra o su cría habían sido heridas por la hélice o el timón de un barco, porque siempre parecen ir por el timón, y todo en veleros. Dice Dan Olsen, biólogo de campo de la Sociedad Oceánica del Golfo Norte en Alaska. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que las acciones de las orcas tengan intención. Han Strager, cofundadora del Centro de Ballenas de Andenes, Noruega, un montón de lugares incomprobables, señaló, creo que es igual de razonable sugerir que lo hacen porque pueden, porque es divertido. Mirá. Se ha observado a poblaciones de orcas adoptar un nuevo comportamiento sin otra razón obvia que la de divertirse. Los investigadores de orcas llaman modas a esta rutina de juego. Eh, como cuando pasa con los toros, siempre con el toro, en este caso siempre con la orca, eh, antes de mandar la canción de... Pero lo encontré, lo encontré, <ríe> el <ríe> carpíncho. El carpí es verdad que atacaba los... Countries. Los, Pobre, los countries, Las, los señores que vienen los countries estaban re preocupados por los carpinchos sí. ¿Qué pasa con los carpinchos? No sé, los Hay morales. muchas mujeres con pieles ¿eh? ahora de carpinchos Probable, Sí, probablemente <risa> Bueno, eh, antes de pasar a la canción que va a condimentar, os darle cierre este momento antes de la nota con Samuel Reviglio, vamos a escuchar a, a Orcas Asesinos Y le paso, le mando, perdóname, le mando saludos al Turco, a Coti, a Diana, a los que están escuchando, eh, bueno, Ernesto que mandó saludos, a Majo de no bueno, a todos los que están escuchando, saludos y fuertes abrazos.